Más fresca, más divertida. Esto es. ¿Qué es? Ocurrieron un día como hoy? El 19 de mayo de 1990, Madonna está tres semanas consecutivas en el número uno de la lista de singles en los Estados Unidos con su tema Vogue. El 19 de mayo de 1992 nace en Londres el cantante y compositor Sam Smith, que con solo un disco, In the Lonely Award de 2014, ha conseguido permanecer en las listas más de 100 semanas y ganar un Globo de Oro y un Oscar por su tema de James Bond para la película Spectre. En 2015 además ganó cuatro premios Grammy. Y tal día como hoy, en 1986, el ex componente de Genesis, Peter Gabriel, publica el álbum Show, que se convertirá en su disco de más éxito, llegando al número 2 en Estados Unidos y al número 1 en Reino Unido. Del disco saldrán grandes singles, entre ellos Don't Give Up, que grabó junto a Kate Bush, Shock the Monkey, o el poderosísimo Sledgehammer. LasTardes EnKiss <All right. S 1> <play>, pudimos encontrar en el worst story morning glory ellos han sido oasis don't look back in anger、Pero、en este caso no el poniendo la voz aunque yo te digo una cosa、eh, como frontman me gusta mucho más liam、eh, con esa actitud desafiante frente al micro delante del público diciendo aquí estoy yo soy el más chulo de todos a d e m s que los c o n c e r t o s se le van enfocando como sale del camarín como si fuera Eh, un combate de boxeo, ¿no? Como si fuera directo al ring. Más o menos, bueno. 25 sobre las 6, hora menos en Canarias. En la próxima media hora vamos a seguir escuchando más mensajes que nos mandáis al 606-712-658. 606-712-658, preguntándote a qué personaje de serie televisiva de tu infancia admirabas y anhelabas、eh, poder ser como él o ella, que está ahí. Leo Garriga casi sin aire, que necesita respirar de e s c u b r i r el aire fresco, ¿no? <risa> Todavía vamos a disfrutar de más grandes canciones de m e c l a n de Ava, de Winfield, pero antes. p l a k t e s n Tengo a las hermanas Peterson, a Susana Hobbs, ya son bangers, y este es el Manic Monday. multim よし。 A t u r n e r y es que por alguna razón ya te lo doy i g o ella es la mejor, evidentemente.、The、best en Kiss FM, Play Kiss, cada tarde de 5 octos, hora menos en Canarias. Pasando a o r muy bien, un ratito muy agradable juntos,、eh, poniéndote de buen humor en esa vuelta a casa, ¿verdad? Bueno. Hoy te hemos preguntado en las redes sociales y、si、en WhatsApp a través del 606-712-658 a qué personaje de serie televisiva de tu infancia admirabas y anhelabas poder ser como él o ella. Sabes, q u estamos e regalando entre todos esos mensajes unos AirPhones Style 7 True Wireless Energy System. Vamos, lo que viene son unos auriculares inalámbricos que son realmente espectaculares y suenan muy bien ¿eh? para que puedas escuchar Play Kiss allá donde vayas a través del podcast. Bueno. A ver, que nos cuenta por aquí Mónica desde Oviedo. Buenas tardes. Hola, amigos de Kiss.、Hola. Y mi personaje favorito de la televisión de mi infancia ¿Sí? era Pipilastro. Ay, cómo me gustaba a mí que la tía vivía sola con nueve años. Solo tenía un caballo, un mono y un baúl lleno de monedas de oro para gastárselas en lo que le diera la gana. Y además. era la niña más fuerte del mundo que levantaba el caballo con una mano a la tía y yo q u i e r o s e r pipi lastrung ahora mismo me encanta esa energía ya dos personas h a n coincidido con pipi lastrung pipi y calzas largas a ver qué nos cuenta luis desde sevilla buenas aquí es que habéis dado en el clavo porque yo mi, mi serie favorita en dibujos animados en este caso de dibujos animados ¿eh? era epi blas es que yo yo era epi pero totalmente ¿eh? totalmente identificado con él me encantaba me encantaba además me dice me disfrazaba constantemente de él porque es que lo admiraba era un personaje o、oh, me encantaba me encantaba yo epi a muerte con él epi total es que era un personaje muy entrañable no cuando se despertaba en la noche decía b las b las、eh, tengo mucha sed no <risa> aunque en barrios es como mi personaje favorito era el conde dragón o con bon con como era versión original Hay que empezar a contar los frenos, los rayos y bueno, en fin, alucinante. A ver, nos cuenta Lourdes desde Almonacid del Marquesado en Cuenca. Hola, chicos de Kiss. ¿Sabéis a quién me habría gustado parecerme? A la doctora Queen. Ay, tan guapa. Ahí se l i g a b a a los t i e m p o s guapos que había por allí. Madre mía, la doctora Queen, la doctora Queen. Besete. Un besete, Lourdes. Un saludo para toda la gente de Almonacid y también pues,、eh, a un pueblecito que está cerca, que es p e la d e a l m e n e r a q u e cuántos veranos he pasado yo por ahí de pequeñito, eh? Javier desde Barcelona. Realmente, e l personaje con el que me admiro y anhelo es m a c t Giver. Siempre he sido un desmonta cosas, hacer ñapas y demás. Realmente es el personaje de televisión de mi juventud que más admiro y que más me hubiese g u s t a d o ser. Bueno, porque yo las, yo las montaba, pero después no funcionaban. Bueno, hasta luego. Un abrazo si te escucharas, i、si、e x i s t i e r o n en la vida real, Pat y Selma de los Simpsons,、eh, te hacían la ola ahora mismo. María José de Manzanares. Bueno, pues a mí me hubiese encantado ser como Marisol. Me sabía todas las canciones, me sabía todas las películas y cantaba sin parar todo el día hasta que era la hora de dormir. Pero、oh、Dios no me dio una garganta prodigiosa y me quedé siendo María José, que vamos a hacerle. Un besito para todos. Un、no. besito, bueno, ya te habíamos acusado María José, pero bueno, cosas, cosas del directo. Seguimos con más música en Kiss FM en Play Kiss cada tarde de 5 a 8. Esto es Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. Kiss. ¡Let's go! No wants to follow me. Don't want you for a night. I'm only interested if I can't help you for life. Yeah. Oh, m e j メ r a tu estado de ánimo。Oh, <yeah. S 3> I see a love that money just can't buy. One book from you, I drift away. I pray that you. Everything about you tells me I'm your man. I live Más grandes、eh, con esas gafas, ¿verdad? Con ese tu p é s u guitarra. Siempre inigualable, Mr. Roy o r b i s o n el éxito póstumo de este gran artista, You Got It. La 650, 550 en Canarias. 606-712-658 es nuestro número de WhatsApp para que mandes tus audios y nos cuentes a qué personaje de serie televisiva de tu infancia admirabas y anhelabas poder ser como él o ella. Hoy tenemos en juego unos Airphones auriculares Style 7 True Wireless de Energy System, unos auriculares inalámbricos que suenan impresionantemente bien, claro. Y por aquí tengo a p i t a r sonido d e n s e espectacular, ¿eh? sonido bro d e n s e de esta versión que hicieron Double Dew del clásico de Casey and the Sunshine Band, se、sí, llama Please Don't Go. Todas las tardes en Kiss, kiss.、Yeah. Play Kiss, Come on, ready, s e t go.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 あ Llega a preguntar eso de ¿qué, qué, qué hacías, Sting, por el barrio rojo de París. Bueno, pues como la gente se va igual mente al de Ámsterdam, solo por, por mirar, ¿no? Más mirones. Bueno, estamos rozando a las 7 de la tarde d las 6 en Canarias. Qué tremendísimo éxito, ¿eh? De、the、Police, Roxanne. Bueno, después de la información con Ismaela Ranz, r tengo más grandes canciones para ti. Vamos a disfrutar con Supertramp, con Top Lover, con ese dueto tan impresionante de f r e d d i e Mercury, David Bowes, u n d e r p r e s s u r e Gwen y muchísimos más solamente aquí en Play Kiss. Esto es Kiss.